Y desde que hice en mi casa, que, que estoy así con el tema del agua que tiene, no sé si es aceite o una cosa negra, de la cual ya no puedo lavar la ropa ni, ni cocinar porque se hace todo un zarro negro en las en la orillas de la olla, en la ropa, en el lavarropa, en el baño. Y uso dos productos para lavar, poder lavar la ropa que me quede más o menos en condiciones. Y bueno, mis viejos están en la misma condición. No tengo agua de red y mi gas. Mi gas. Así vivimos los, de, los que vivimos en la chacra. Él te puede contar otro poquito. ¿Viste? Para mantener esto, la chacra, lo que dejaron los viejos, porque es así. Si todos haríamos esto de tirar todo, ¿qué queda en el valle? Todo el sacrificio que hicieron los pobres viejos de antes. Es terrible esto. Se mancha la ropa, la sábana, el guardapolvo nuevo del nene, todo manchado. Se complicó con otro, otra cosa. Hace? ¿Cuánto, cuánto hace, hace un, un año? Hace, hace el, 10, el 19 ya, de abril hizo un año que hice la denuncia pública. No tomaron el pelo porque vinieron a traer dos bidones de agua. Dos sí. bidones, la municipalidad una vergüenza. Dos, dos, dos bidones de, de agua de... Riendoselo en la cara, el tipo ese que vino, que no sé ni quién es yo, porque como no no estoy en la política viste no de sé ese, ni quién es el tipo de defensa civil era. sí es el caradura porque otra cosa no es pero se vive así porque nosotros nos podríamos ir al pueblo vender todo el abuelo está ahí y le decir por qué no vendemos todo y nos vamos viste nos vamos a Roca, pero y esto y hace poco tiempo se nos murió una vecina de cáncer con la esperanza de tener el agua potable y la tienen en la, en la tranquera el agua y no le dejan cruzar la ruta de que, el, de que ah, Allen provee el gas el 50% de lo que utiliza la provincia de Río Negro y ellos que están acá no tienen ni agua potable ni gas y no lo van a tener nunca y son los que permitieron que en sea lo que es hoy ¿Eh? acá trabajan 7.000 personas en la actividad de frutas y verduras y el, la actividad hidrocarburífera va borrando a la, a la otra, a la de producir alimentos, y cuando se termina el petróleo, ¿qué vamos a comer? Porque el petróleo necesita mano de obra especializada, ¿no? y la gente de acá está capacitada para producir alimentos, no para producir hidrocarburos. No es justo, porque tanto mi papá como el resto de los vecinos que son viejitos dejaron su vida acá. Y no es así. Hace un mes murió una vecina, una viejita, con la esperanza, porque ella iba para que firmen, viste, el papel para pedir el agua. Entonces que se hizo, una, se hizo una, una nota. Y la viejita, con la esperanza de que en cualquier momento le traían el agua, hace un mes se murió. ¿Viste? Y está el viejito ahí que está re enfermo el papá Hay una chica, la hija, una chica joven que lo está cuidando Los hijos se fueron todos a vivir al pueblo Pero vos te vas ¿por porque no tenés una comodidad, no tenés nada, viste Y no, no sé, qué sé es yo, si se podrá seguir así O abandonar todo, porque no sé, viste Yo hablo por todo, porque hay muchísima gente que está en la situación nuestra acá en el valle No sé a qué quiere llegar el gobierno Si que arranquen todo Vender, que se meta el petróleo O no sé lo que piensa Habría que preguntárselo a ellos Viste Vos ves que No tiene solución esto Y estamos con la esperanza Con la esperanza de que nos paguen Más o menos el kilo de fruta Si nos siguen pagando Al precio que nos venían pagando Este es el último año que probamos Yo le digo a mi suegra y a ellos El último año que probamos Si vemos que no sirve, y bueno, abandonaremos todo, qué sé yo.